Polisona FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, mi nombre es Paul Rock, soy músico de Buenos Aires, Argentina. Nacido hace ya 44 años en mi bello país, el cual lamentablemente he abandonado desde 2021. Actualmente estoy residiendo en Londres. Vine aquí a continuar con mi carrera artística, eh, tanto en música como en cine, otra de mis actividades. Y bueno, en este momento los estoy escuchando desde la ciudad de Londres, capital de inglaterra ¿A qué me dedico? Bueno, hago distintas actividades desde lo que es música, también lo que es eh, escribir cine, me gusta mucho escribir guiones, actuar, así que eso serían básicamente mis tres eh, principales tareas. Eh, aquí estoy actuando también en, en cine, en distintos papeles, componiendo música y, y bueno, tratando de salir adelante. Eh, no es fácil si te dedicas solamente a lo artístico, lleva mucho tiempo, entonces bueno, hay que darle duro, no rendirse. Mi música básicamente es eh, rock, pop, eh, en inglés, en español también, me gusta también las baladas y la música punk, eh, trato de conjugar todos esos géneros, me gusta mucho la velocidad en las canciones, así que podrán ver que siempre tiene lo que se llama un up en lo que es eh, el ritmo, son canciones generalmente, inclusive las baladas me han dicho que son bastante veloces, <ríe> así que bueno. Yo siempre digo, cada uno lo hace de la manera que lo cree más conveniente. A mí me, me, me ha resultado hacerlo de esta forma y me gusta, digamos, tratar de trasladar a lo que hago artísticamente lo que más me gustaba cuando escuchaba como oyente y no ya como como artista del lado de adentro. Polizona FM Eso es básicamente, eh, lo, lo, el, digamos, la columna vertebral de, de lo que hago. Y bueno, la, la inspiración respecto de bandas, eh, crecí en los 80, con lo cual hard rock de los 80 de Estados Unidos y de muchas bandas europeas. Eh, también fue determinante a la hora de comenzar a componer. Siempre dije, voy a componer lo que más me gustaba escuchar y bueno, ese era el género de rock and roll. En... Eh, Respecto a conciertos, sí, he realizado muchos en distintos lugares de Buenos Aires, en Argentina también, en los países limítrofes. Eh, después en eh, estuve en Estados Unidos, en la costa oeste, en España. Y bueno, aquí todavía en Londres he llegado hace un año, pero bueno, los primeros meses fueron duros porque no conseguía trabajo, entonces no estaba con la cabeza pensando en tocar. Eh, viajé en plena pandemia, así que no pude venir con la guitarra. Luego... La idea, bueno, una vez ahora que ya la tengo, es... Eh, actualmente estoy mandando mi material a discográficas, a music managers, eh, a empresas como para poder empezar a tocar. Estoy ensayando también. Eh, terminé hace poquito de componer mi primer... Eh, componer y escribir mi primer musical. Así que, bueno, la idea de futuro también es tratar de meter esto esta obra en algún en algún teatro aquí para, para darle salida y para darle promoción eh, y bueno a la vez utilicé mis canciones para no tener problemas de derecho de autor eh, en, en la historia que escribí adaptando las letras a, a lo que son las a lo que es la historia en sí no pero bueno no vamos a dar mucha información así lo mantenemos por ahora en secreto en el más allá Sólo un más antes de unirme a ellos Amor a la vida que todavía siento dentro Gritar y llorar intensamente, amar se acaba Ya no queda tiempo Tan sólo un día más hasta que mi vida pague Los medios de contacto principalmente están en la página web que es www.paulerock.com.ar Es P-A-U-L-L-E-R-O-C-Q, así se escribe el nombre artístico, Paula Rock. Ahí pueden observar, eh, la, eh, escuchar, perdón, todas las canciones. Hay fotos, está la biografía, hay videos de shows en vivo, videos eh, de actuación. Eh, también está parte de los guiones que escribo y... No, no los guiones en sí, sino lo que serían la sinopsis hay un poco también de, de resumen de todo lo que es la, la, la actividad artística en esas tres ramas eh, música, escritura y, y actuación eh, también como <coughs> la página permite el streaming y la descarga gratuita, pueden obtener las canciones sin necesidad de pagar y y bueno, respecto de de los comienzos, como decía, que han sido muy duros, yo siempre tuve la, la idea y trato a través siempre de esto transmitir una filosofía de vida que es no dejar que nadie te diga que hay algo que no, no puedas hacer porque bueno, antes de esto yo tuve siempre muchas negativas o de tantos artistas, ¿para qué te vas a lanzar? Eh, pero bueno, también en el mundo hay muchos, no sé, contables, hay muchos arquitectos, hay muchos abogados y si es por eso nadie estudiaría nada porque ya hay mucho de todo. Pero no es mi manera de ver las cosas, eh, yo creo que con la actitud correcta, compitiendo con uno mismo, no siendo desleal con otros, apoyando a los músicos independientes entre todos, eh, se puede llegar a, a donde uno quiera llegar, ¿no? ni más ni menos, así que es levantarse cada día como si uno no tuviera nada y hacerlo mejor ese día como si fuera el último día de vida, así trato de vivir y no sin complicarle la vida a nadie y bueno menos que menos tratando de no complicarme a mí a mí mismo última parte, quiero agradecer en primer lugar a Polizona FM, a Ferran Vallés, a todo el equipo, eh, a nuestra madre patria España, porque bueno, yo vengo de Argentina y España ha sido nuestro, <coughs> nuestros primeros ancestros viviendo en nuestras tierras, eh, tenemos muchos de España, tenemos mucho de Italia también, ahora que vivo aquí en Europa veo eh, que somos muy muy similares, he tenido la posibilidad de vivir en España bastante. Unos meses entre 2015 y 2016 en Madrid. y que bueno, he probado en carne propia lo que es eh, la tierra española, y olé. <risa> Gente muy amena, aunque tengo que reconocer que cuando hablan muy rápido no les entiendo a veces. <risa> Pero bueno, es cuestión de acostumbrar el oído. Lo mismo me pasó aquí en Londres, porque estoy más acostumbrado al inglés americano que al inglés eh, británico. Y bueno, cada lugar tiene su, su acento, su particularidad y su manera de hablar. Tan típica, ¿no? De cada región. Así que, bueno, bueno muchas gracias a, a todos por, por escucharme, por el tiempo compartido, por haberme considerado para la entrevista, eh, por compartir mi música, espero que les guste. Y, y bueno, todo lo mejor también para los artistas allá afuera independientes luchándola. Eh, y, bueno, hasta pronto. Un gran abrazo, feliz 2023 Todo lo mejor en este año Y en los próximos Gracias